estreme los vacaciones en aterri lugares y verdades más allá y sentarme en una nube a descansar a de esta libertad y dejarme llevar Ana María Vázquez Tois Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Carpe Diem. Yo mis sueños se ha hecho realidad. ¿Ha vuelto, Ana María? He vuelto, me he manifestado. Y tengo el pirulo debajo del micrófono, que no lo había visto yo. ¿Vale? Pero qué pirulo. Esto, es ah. que antes estaba el pirulo como por Bruno o por no eh, sé dónde. El... Hoy, claro. El pirulo de Bruno, bueno, bueno, bueno, bueno. Y los sueños, el sueños son... Así se titula el libro, y los sueños, sueños son... ...o oh, no... ...un libro que acabas de publicar en Oberón, ...un libro que en Marte... ...y nace de un sueño también, ¿no? Nace de un sueño de la editora... ...que vino a casa... ...me dijo... ...buenas, te he oído por la radio muchas veces... ...y creo que tienes el estilo... ...que queremos darle a un libro... ...sobre los sueños... ...¿te atreverías a hacerlo? Y yo dije, pues sí... ...y he estado un año entero... ...estudiando sueños... Eh, ...despierta claro, pero eh, sobre todo enterándome de cosas que no sabía y que sigo sin saber porque nadie sabe quién es, qué son los sueños, es una cosa muy curiosa claro, me fui a buscar la base física, con lo cual me metí a estudiar el cerebro tengo un lío de cerebro, cada vez entiendo menos y me he enterado pues que hay gente que duerme, gente que no duerme, que, eh, sueños que se manifiestan ...y que se hacen realidad mmm, cosas que se sueñan que son descubrimientos... ...y una serie de personajes maravillosos... ...pero sobre todo me ha llamado mucho la atención dos cosas... ...primero, lo de los sueños proféticos que son realidad... ...es decir, la gente sueña que se muere y va y de repente se muere... ...y debe sacar la foto antes de, de morirse... ...porque se sueña como se está cuando se está muriendo o se ha muerto ya y sobre todo eh, la manifestación o la manipulación, perdón de los fantasmas en sueños y cómo se ha manejado políticamente a esos fantasmas soñados inventados o no, porque yo ya no sé si los fantasmas existen o no a ti te conocemos eh, y nos has contado en muchas ocasiones eh, historias de la historia han sido muy importantes a lo largo de la historia el mundo de los sueños eh, de hecho La cuna de la civilización que se encuentra en Oriente Medio en Mesopotamia tiene mucho que ver con el mundo de los sueños. Eh, lo curioso es que existe eh, fuentes literarias sobre los sueños justo desde que empieza el comienzo de nuestra civilización, que es precisamente en el Sumer ycaz, que es eh, con el poema de Gilgamesh, se habla muchísimo de los sueños y se habla, y otra vez repito la palabra fantasmas, que sabéis que me encanta hablar de los fantasmas, ¿no? Pero eh, sobre todo hay una cosa muy curiosa que se repite de la misma forma en Mesopotamia que en el mundo moderno y que hemos hablado antes Juanjo eh, Sánchez Oroyo, que es Ramanuján, que la diosa le dice en sueños cómo eh, son las fórmulas matemáticas, y estamos hablando como del siglo XIX o XX, me parece que es Ramán Veinte, sí, mediados, sí, sí. sí. Pero resulta que lo mismo hace los dioses, y sobre todo una diosa arquitecta, con el rey Gudea de Lagas. O sea, que, ¿qué pasa? Que hay diosas extraterrestres, y me meto con lo que nos interesa y nos gusta a todos, que es el cotilleo. ¿De dónde vienen esos conocimientos de los sueños? ¿Están impresos en el ADN, Manuel Carvallal, que no me hace ni cacho? <risa> me ha pillado la profe. Eh, están con nosotros eh, también, Manuel Carvallal, Juan José Chezoro, y Manuel... Decía Ana María Vázquez Hoy que hay gente que duerme, gente que no duerme. Tú te puedes apuntar en los que no duermen. Sí, sí, la verdad es que ya Con lo soy cual objeto sueños. de estudio. Yo, duermo, no, yo soño despierto. Yo claro. soño despierto Estoy todo el día soñando. Soy un gran soñador. Juan José Toro muy buenas. Tal? Hola, muy buenas. Eh, los sueños proféticos eh, también los eh, tratas en el libro. ¿Existen y son reales? Sí. ¿Y qué dicen esos sueños proféticos? ¿Cómo se distinguen del sueño, entre comillas, normal? Bueno, pues hay, por ejemplo, videntes hay, eh, que eh, han soñado cosas, van las cuentan, luego os, os lo explicaré con el libro de delante, que tengo la chuleta, y... Eh, las consultaban Reyes como Felipe II que tuvo un evidente que empezó a meterse con él a explicar cosas que iban a, a suceder fueron y vieron que se iba cumpliendo lo que decía esta mujer y casi bueno le costó la vida le costó un disgusto tremendo porque todo lo que decía se cumplía de todas formas y nos metemos con todo lo que nos gusta a todos los que estamos aquí que no he dicho nada a Silvia la que resulta que el tiempo no existe. Si tú puedes ver el futuro y lo ves en sueños o se te manifiesta, pues resulta que estamos hablando de lo que decíamos antes, es decir, ¿qué es el tiempo? Se puede relativizar ese tiempo, pero también es relativo todo uh, lo que la raza humana ha vivido y que yo creo... Y supongo que vosotros lo mismo, que lo llevamos todo in, eh, en el ADN y que lo vamos sacando cuando viene una diosa o quién viene. O sea, son, repito, es decir, me he encontrado el mismo ejemplo que me llamó mucho la atención en la diosa de Ramanuján, porque Ramanuján es, una, es un personaje indio que es un matemático impresionante que tiene hasta un número que se llama el número de Ramanuján y que dejó con la boca abierta los mejores eh, matemáticos de su tiempo. Y me encuentro el mismo ejemplo en el año 2000 Cristo con Gudea, que tiene una diosa que le chiva cómo se hace un templo y va y le da el plano del templo materialmente, ¿era extraterrestre o se lo inventó Gudea?, pero la, la, la, la estatua de Gudea está en el Museo del Louvre que es el primer plano que se conoce en la historia está en el Museo del Louvre y lo tiene Gudea de Lagas y se lo dio una diosa y eso me llama muchísimo la atención ¿quién es una diosa? ¿una diosa india o una diosa sumeria? claro, pero es que depende porque una cosa es que la persona que tenga ese sueño puede tener ciertos conocimientos anteriores porque ella ha estudiado, ¿no? como por ejemplo Sampolión que tenía ciertos conocimientos y los sueños le ayudan un poco a como encajar las piezas para que al final pueda ...descifrar los jeroglíficos... ...aparte de lo de la piedra de Rosetta... ...es como que ajusta, ¿no?... ...en el sueño ajusta todo eso que tiene ahí en su cabeza... ...o como por ejemplo lo que tú estabas diciendo... ...de hace no sé cuántos siglos... ...si realmente esa persona... ...tenía conocimientos para hacer un templo... ...pero no sabía muy bien cómo enfocarlo... ...o no tenía absolutamente ningún conocimiento... ...y de repente es como que sufre una revelación. No tenía absolutamente ningún conocimiento... ...y nadie hasta ese momento sabía lo que era hacer un plano y encima con proporciones y Rammanuyan que también me lo va a contar Juanjo porque como es de ciencia se lo sabe mejor que yo <risa> lo de los números primos de no ciencias sé qué difusas, que a mí, ciencias difusas exactamente bueno. <risa> pues resulta que es un señor que era de la India que no tenía casi estudios no tenía o sea En vez de saberse, eh, yo me acuerdo cuando hacía ciencias en, en, en mi edad temprana, que luego me fui como loca a historia, me sabía el desarrollo del número E, eran como cinco pizarras, y me lo sabía de memoria, porque no me interesaba, pero tenía mucha memoria, y luego llegaba mi hermano y decía, ¿te sabes este de memoria? Pues sí. Bueno, pues eso le pasaba a Ramanuján sin estudiar, porque él no tenía los medios para estudiar ni libros ni nadie que le enseñase. Le venían los sueños a la mente. Sí, luego hay una, una cosa muy que yo hemos comentado varias ocasiones aquí de Raman Lujan, que es como él, desde luego, no se atribuía muchas de las genialidades matemáticas que, que le aparecían en su mente, pero es más, es que él era capaz de distinguir, o por lo menos él así lo sentía, Eh, ocurrencias que procedían de su propia mente y decía, no, este pensamiento es mío, pero en cambio este otro no me lo puedo atribuir y no lo considero mío, tiene que venir de una manera externa ¿no? entonces esto es un proceso mental muy interesante que, que demuestra también cómo los sueños, además de, de ser campos que tradicionalmente se han considerado para la premonición o para la salud ¿no? los famosos sueños curativos y todo lo que ha sido la antigüedad, todos estos grandes templos que, que tenían las incubadoras para curarse a través de los sueños es que sobre todo es un territorio creativo y a lo largo de la historia se ha ido demostrando eso ¿no? Eh, Ana tiene en su libro un capítulo dedicado precisamente a todos esos conocimientos científicos uh -huh. que han venido a, que han surgido A través de, de experiencias onídicas, ¿no? Y estamos hablando de conocimientos científicos muy avanzados, lo cual demuestra también cómo en el, en el mínimo de los casos, lo hombre, si sí cree ya en otras inteligencias externas y tal, aparte, pero por lo menos la gran capacidad que tiene el cerebro de procesar información al margen de nuestra conciencia. Y eso es una cuestión que también da bastante bastante vértigo. ¿no? Un lujo y un placer escuchar hablar de historia, hablar de sueños a la María Vázquez Hoy, sí, y contar en nuestro programa con Joseph en Buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. No, es que estaba escuchando atentamente lo que decía Ana. Un saludo. Hola. Y a, y a, y a Juanjo. Y es verdad que eh, este tipo de sueños es lo que llamaríamos serendipias. Es decir, eh, sueños o revelaciones que después tienen su, su aplicación en el mundo real y que, bueno, pasan desde ver la composición de, de un átomo determinado hasta resolver problemas de salud pública o, o convertirse al cristianismo, como es el caso de, de Constantino, ¿verdad?, que en, en aquella famosa batalla del, del Puente Milvio también hizo cambiar los estandartes a raíz de un sueño en el que se le manifiesta la divinidad. Eso fue un invento <risa> a mí lo de, lo de con este sin no vencerá, no me convence bueno, hay, hay tres versiones bastante distintas hay una pagana y luego hay una muy cristiana ¿no? de, claro. de los, pero, pero es muy interesante sí que por lo menos que cuando se hace historia sobre todo la historia más tradicional siempre se ha hecho sobre sobre todo la historia de los hechos políticos no los hechos económicos y tal y no nos damos cuenta, mira, como acaba de decir Josep que también el sueño es un agente histórico Enorme en determinados momentos, aunque se ha inventado el sueño, pero también eh, influye porque tiene tiene impacto social y entonces la gente eh, actúa en función de determinados sueños como este, aunque fuera aunque fuera inventado el de Constantino. Estás dirigido por, es decir, el, el sueño, eh, por ejemplo, qué te diré yo, eh, cuando la, la estela de la Esfinge, la Esfinge le dice, limpiame que eh, voy a hacer de ti un faraón. Eso es un invento a posteriori justificando eh, ese sueño el poder político del faraón. Pero hay sueños que eh, se los inventan, por ejemplo, los papas, cuando eh, se cargaron la tumba de Nerón y el fantasma de Nerón, que tenía un culto en, en Santa María del Popolo, que luego hicieron la, la, la iglesia y mmm, el Papa eh, erradicó el fantasma y los cultos y los demonios que veía el pueblo en, el, en el, la tumba de Nerón, justificando su actuación porque la Virgen, soñando, le había dicho que lo quitase. Es decir, que está utilizando el sueño para justificar ante los fieles eh, eh, que no se atreve a quitarles el culto, lo justifica por ese sueño. Incluso, hay un sueño que se inventó que a mí me encanta y lo tengo publicado y estoy entusiasmada porque me encontré en la tablilla el famoso asunto Anipal, al que le debemos todas las tablillas del british y que gran parte de la literatura antigua se inventó el fantasma de su madre y junto con los sacerdotes que estudiaban y movían los sueños políticamente en la corte de Asiria se inventaron que la reina y el fantasma de la reina había sancionado que tenía que ser el heredero a su urbanipal. Es decir, la manipulación política de los sueños, que yo creo que es lo que hizo Constantino, es lo que llama la atención. Pero es muchísimo más importante uno de los sueños que yo he recogido, que es el de Lucrecia de León, que no sé si lo conocéis, que era eh, está en relación con lo que os contaba De, de Felipe II y no es una serendipia porque esta mujer era una muchacha iletrada era la mayor de cinco armados no tenía ningún, ningún estudio y tal y de repente empezó a contar cosas de la época que iban a pasar cosas que no le gustaban a Felipe II y le estaba jorobando el chiringuito al rey y dijo, ah, pero esta loca quién es, ¿no? ¿me entiendes? se metió en un follón que para qué? pero ella se estaba adelantando a cosas que luego sucedían y yo os he contado más de una vez que yo vi y estoy hablando de lo que es el tiempo que no sabemos lo que es ni el sueño, ni el cerebro, ni el tiempo yo vi 24, años, eh, 24 horas antes la muerte de mi padre miré el reloj y dije mañana a las 5 de la mañana se muere mi padre se lo dije a mi hermano pero dijera, eso lúcida que... estando despierta o estando en sueño totalmente lucida Entonces, claro, te estoy hablando de lo que es, eh, lo que te imaginas, lo que ves, porque dices, vamos a ver, si yo veo un pez, lo estoy buscando, y el pez no apunto lo que es, y al, al día siguiente me vuelve a aparecer el mismo sueño, ¿qué pasa? Que existe el sueño prehistórico cuando lo descubro es que es una cosa muy complicada porque el ser humano, todos los que tengo delante más todos los que nos están oyendo están intentando saber lo que es el sueño y el sueño no sabemos ni cómo se produce ni quién le produce, ni cómo funciona el cerebro y tenemos dentro de los grandes estudiosos del sueño tenemos grandes profesionales españoles y no sé si sabéis que hay unidades de sueño en montones de sociedades y en la seguridad social española que yo me he enterado estudiándolo ah, yo, yo he tenido un hijo que no me dejó dormir en siete años y la primera noche que durmió creí que se había muerto no me atrevía a entrar, no me atreví a entrar y llegó la asistente le dije por favor María quiere usted entrar a ver al niño y me dice señora me, se, me quedó mirando y dice el niño está bien si el niño está muerto primero me voy a dormir y luego llamo a mi marido me explico Pero claro, ¿por qué una madre, en cuanto el niño dice gu, uh, se despierta? Y ahora no te despierta ni el camión de la basura que pase por encima. Pues es muy curioso y yo precioso, una la de verdad. Las historias más alucinantes que yo he escuchado sobre los sueños independientemente de que el uso político todavía hoy, en el siglo XXI, se siga haciendo. Sí, en la Primera Guerra del Golfo, siempre. Saddam Hussein dijo aquello que había soñado con el profeta Mahoma para reivindicar su liderazgo en los pueblos árabes. Eh, Chávez se le aparecía el sueño a Maduro, los pajarito, sueños de ¿no? Hitler, y, y el sueño se le aparecía el comandante. Pero una de las historias más alucinantes que yo he escuchado de, de labios de Juanjo, la historia de los mong que se pueda morir por un sueño, morir de miedo por un sueño, eso me parece alucinante, ¿no? Sí, sí. sí. Y además tú bueno, no habías contrastado eso aquí en algún... En sí, justo en una, en una unidad del sueño de la clínica Ruber estuve hablando con... Sí, es, es, eso es un caso es de... Alucinante. Pero me contó aún uno casi peor y no era, era miedo a soñar y no dormirse. Una persona que había tenido un secuestro express en, en Iberoamérica Y desde entonces empezó a tener sueños reiterativos. Bueno, se, bueno, le liberaron y ya vino a España. Y entonces esta persona volvió, a, cada vez que dormía... Revivía. Volvió, claro, tenía pesadillas recordando ese, ese momento, esa captura y tal. Y entonces empezó a desarrollar un miedo, una aversión a soñar. <coughs> Así que, bueno, tremendo. Claro, tenía miedo hasta a dormirse para sí, sí, sí. que no pues, se reprodujera pues, todo un el Un sueño que estaba en la unidad del sueño se lo trataban de, de curar, a ver qué podían, qué podían hacer con ello. Pues Pero, yo, sí. yo os puedo contar, por ejemplo si sueño con toros llueve siempre, <risa> siempre. siempre entonces es cuanto, me despierto por la mañana y digo he soñado con sueños y dice, mi Javier por el con paraguas, toros, he con toros que es curiosísimo ¿Qué relación tienen los sueños con la lluvia por pues ninguna pero luego hay m, cosas eh, como muy curiosas que eh, hay sueños que se repiten y los tiene todo el mundo Yo, una de las pesadillas, que ya no son sueños, son pesadillas, es que pierdo el tren. Bueno, me acuerdo cuando veníamos de León, que dice que dice Bruno, yo con dos minutos, digo yo con dos horas. O sea, vamos, yo no llego mmm, de prisa a la estación ni harto vino, porque es la pesadilla recurrente que es, mmm, pierdo el tren, me quedo calva, se me caen los dientes, y que la sueña todo el mundo igual. O sea, que sí, estamos sí, hechos sí. todos iguales, ¡qué feo! Somos nosotros más guapas que ellos, ¿verdad, Silvia? Hombre, procuramos. A lo mejor no lo presente, lo tenemos, que mejor mejor lo guasos, Yo creo que Giuseppe y yo tuvimos sueños recurrentes con un tren, pero un tren de terraza bueno, bueno, bueno. No, pero eso ya son las pesadillas correspondientes. Pesadillas pero es verdad sí. que hay gente que, que, claro, las preocupaciones es total, que te hacen que no puedas conciliar el sueño como deberías. Pero en otras ocasiones, el sueño el sueño también te sirve para liberarte de esa preocupación porque sueltas ahí toda la, la adrenalina que puedas tener contenida escuchamos eh, las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en la rosa de los vientos eh, mucha tertulia por delante, mucho Ana María Vázquez hoy eh, vamos a hablar eh, de sueños y de muchas otras cosas pero insistimos eh, después eh, de la actualidad Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la rosa de los vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero Radio, hablamos de sueños con Ana María Vázquez Hoy, después tertulia muchas cosas en este segundo tramo de la rosa de los vientos. Vamos ya con él. Los sueños, ¿el sueño son o oh, no? Se acaba de publicar Ana María Vázquez Hoy. ¿Qué es esto de que gran parte de los descubrimientos científicos que tenemos, y tú le dedicas un capítulo, muchos de esos en descubrimientos comenzaron en el mundo de los sueños? Pues cuando estos grandes sabios, que es los que yo he recogido, sobre todo, no pueden estar muchos, pero, por ejemplo, está el, el sueño de, Mendele de Mendeleev, que es horroroso Mendeleev, señor. Mendeleev. Eh, Otto, ¿me da lo que dice el señor, Otto Levy, el, eh, luego está el sueño de Niels Bohr, que es la, eh, soñó la estructura, Del átomo, el sueño que reveló la insulina, la máquina de coser fue inventada en sueños, e incluso la aguja de la máquina de coser, que es divertido. El señor que la inventó, eh, que debió ser Singer, porque si yo soy el único que conozco, pues soñó con unos eh, indígenas que llevaban unas lanzas con ojo, y dijo iba pues ya sé por dónde voy a meter el hilo, o sea que fue una cosa muy curiosa, ¿no? O el avión ante pero a mí lo que más me gusta bueno, la, la escritura cirílica también se la reveló un ángel al señor que la inventó que es San Mesrod Mashot que es una cosa rarísima Podía haber eh, inventado otra cosa más fácil porque mmm, mi, sue, mi, mi nuera habla ruso vamos, a ser rusa y no hay que la entienda cuando escribe y tienen 11 vocales 11 vocales tienen los rusos pero ¿cómo puede tener, el señor un ángel? revelar 11 vocales. Es una como malas pulgas. No, os cuento. Que se puede inducir, vamos a ver, eh, estamos hablando del cerebro, y el cerebro es una máquina potentísima que llevamos encima del cuello, que por unos les vale para y a otros les vale para inventar cosas, pero eh, por medio del sueño se puede matar, se puede inducir, se puede autoprogramar, como uh -huh. estábamos hablando Juanjo y yo que me contaba lo de los, mon, los monjos, que eh, se morían, los sacabas de su contexto, pues coño, también se mueren las plantas cuando las quitas de la huerta, ¿verdad? <risa> claro. Me cambias al potos de sitio, ya me lo he cargado a un vietnamita, me los traes a Nueva York, claro, pues no le... hace falta programarle cuanto se pide un poquillo el que destrozas la vida. Le totalmente cuanto se coma una lechuga en Nueva York. Pero el problema es que, en serio, se puede programar lo que quieres soñar para ver al abuelito que quieres ver, que es la inducción de los sueños en los Asclepeya, que Juanjo dice en la incubadora, y no es incubadora, que es la incubatio, que es incubo, en el cubículum, es decir, dormían en el templo y eran muy cucos, porque tú querías soñar con A y te hacían comer X. Querías eh, soñar con B y te hacían comer tal cosa. A ver, ¿qué eh, relación es esa que antes nos has medio, medio comentado? Que según qué alimento te puede facilitar el tener un sueño u otro. ¿Cómo es eso? Te puede facilitar la digestión o jorobarte la digestión. Ya, en, pero en cuanto a tenían los sueños. tal conocimiento de lo que la dieta influía en el mundo de los sueños. Yo, por ejemplo, no puedo cenar porque no duermo porque no haces la digestión, entonces ese proceso, de digestión, los sacerdotes de los asclepeia, que se eh, los asclepeion en plural, asclepeia en griego, más o menos, pues eh, conocían todos esos procesos, cuando tú ibas, hacías una ofrenda y decías, mmm, yo estoy segura de que mi padre tenía un tesoro, Y quiero que mi padre me revele dónde tenía escondido el tesoro porque no lo encuentro, que llevo el huerto destrozado y no hago más que sacar lechugas si y no aparece el tesoro. Quiero soñar con mi padre. Y entonces eh, iba, cenaba tal y se le aparecía el, su padre y le revelaba dónde estaba el sueño. Que no es una serendipia porque ella no sabía dónde estaba el sueño. Pero lo más curioso es que no se revelaba en el momento. El padre se aparecía porque hay un mmm, término en las inscripciones que dicen mmm, ofrezco esta inscripción porque lo vi. Luego lo vio con los ojos. Y por cierto, y si no lo sabéis, la única mmm, lápida romana con un fantasma representado está en España y está en el Museo de Santander y la publiqué yo, que la ofreció una mujer porque se le apareció el marido y le ayudó a resolver un problema. Es decir, que eso existía, ¿por qué? Porque por medio de esa digestión y por medio del sueño inducido de una forma X, que eso no se conoce, tú sueñas con lo que quieres ver. No sueñas con el vecino del quinto ni sueñas con el lábaro. Sueñas con el abuelito, con tu padre o con tu tío, que te revelan encima dónde está el... Eh, Lo el que te tesoro preocupa. que buscas y te resuelve el problema Y la prueba la tenéis Que Dido, la reina de Cartago Se le presentó el marido y le dijo Vete, que te, me te van Que quieren matar, a mí me han matado Y tienes el tesoro en tan sitio Cogió el tesoro y se fue a Cartago Está recogido en las fuentes Y los sueños, eh, sueños eh, son, o no, se acaba de publicar el libro de Ana María Vázquez Dois. Ana, muchas gracias eh, por estar con nosotros, eh, por hablarnos eh, en The libro. Te invitamos a, quedarnos, a, a quedarte aquí en la tertulia comentando eh, estos eh, temas eh, con esta gente que... Hacen soñar despierto mucho, ¿eh? O si quieres irte a soñar, tienes nuestro También, permiso, tú eliges. Sí, sí. Yo me quedo, para una... hace que no veía yo a Manolo, a Juanjo, a Bruno y a Silvia. Ay, me dais un micrófono y estoy aquí hasta... hasta que dejemos de soñar. Ana María, muchas gracias. <risa> gracias Chao. a vosotros.